Las empresas, lucran, el Estado, regalan, los candidatos, callan, y el pueblo se defiende. No más saqueo. La agrupación ambiental y social-cultural Anto Ulef invita a toda la comunidad a participar de una marcha a la defensa de la identidad y dignidad de la región. De Santiago, valparaíso Salca, Concepción, Temuco, Pura Cautín, Valdivia, Coyhaique, Castillo, Murta, Cochrane, Tortel, Chile Chico y más en acción. 500 años silencian nuestro pasado. Para esto nos reuniremos a las 15 horas en el Puente Márquez, donde iniciaremos una caminata hacia las poblaciones por las siguientes calles: Belarmino Burgos, Diego Portales, Santiago Eriksson, Chelenco, Balco Andes, Crisano, Prat, Simón Bolívar, Balmaceda y Avenida Bernardo Higgins. Para continuar a las 16:30 horas con un show artístico y mateada en el Centro Recreativo Juvenil Ex Gimnasio Quemado.